De 1984. Seguro que la has cantado de pe a pa, ¿eh? Yo la he cantado contigo. Es una buena canción para cantar juntos. Esto es Play Kiss con Ricky García. Sí, Esto es Kiss. ¡Vamos! Mazo, ¿eh? Tal día como hoy, pero en 2018 Lady Gaga y Bradley Cooper consiguen el número uno en la lista de singles UK con esta canción. Shallow es el quinto número uno para Gaga y el primero para Bradley Cooper, que se convierte en el primer actor que llega a la cima tras la actriz Nicole Kidman, que ya fue número uno en UK con la canción Something Stupid junto a Robbie Williams. Además, la banda sonora Star Is Born, en la que se incluye esta canción, consigue el número uno de álbumes en UK con casi 25.000 copias vendidas. También tal día como hoy, pero en 1981 se publica Under Pressure de Queen y David Bowie. La canción se publica solo como single, pero será incluida en el disco del 82 de Queen que se llama Hot Space. Número 1 en UK, 29 en Estados Unidos. La canción ha sido tocada en cada concierto de Queen desde el 81 hasta el final de las giras con Freddie Mercury en el 86. Además, aparecen recopilatorios de Queen. y David Bowie. Sí, queridos, es el momento de disfrutar una vez más de este tremendo temazo. Ando Precious. Slashed and torn.、So. es aquella trola más surrealista que te ha contado tu pareja y nos lo estamos pasando en grande ¿eh? sara desde sevilla hola guapos guapa tú pues mi pareja ¿Sí? pues escribía mucho con una chica ay, la ay, cual ay. estaba en su teléfono como prima y bueno a la hora de、um, Ay, ay. tener una fiesta familiar se casó a uno de sus hermanos、sí. pues yo le dije p o r q u é no había venido esta chica que e r a prima suya puesto que estaba allí toda su familia <risa> estuvo hablando con uno de sus primos esta prima no, no existía la prima en este caso fui yo <risa> <risa> pues s í querida prima honoris causa <risa> j o s é desde murcia hola chicos buenas tardes、hola. soy j o s é de murcia jose pues la excusa más surrealista que me contó mi mujer fue que una tarde llegó corriendo estaba bien en el parque con mi hija Que no fuéramos a su casa, que no había tocado la lotería. ¡Oba! ¡Wow! Y era surrealista, pero al final no era verdad. ¿Perdona?、Nos、tocaron 25 millones en el año 92. ¡Ostras! Eso, esto es casi el cuento de Cenicienta, ¿eh? También Cambax te enviasteis la calabaza por un coche, imagino. Que, oye, por cierto, hablando de cuentos, esta podría ser perfectamente la banda sonora de un cuento de hadas. s ¿Sí? to my family, the g r a n b e r r i e s García. Home. Ooh, her appetite. She'll lay you on the throne. She got b e t t y d a v i s e y e She'll s take a tumble on you. Roll you like you were dice. Until you come out blue. She's got b e t t y d a v i s e y e s She blows you when she snows you. Hops o u r feet with the crumbs she throws you. She's ferocious and she knows just what it is. Knows just what it takes to make it grow blush. All t h e boys think she's a spy, she's got...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 80なお、oh. uh、なお、なお、なお、なお、なお、なお、なお、なお、なお、な Okay, So you're a rocket scientist That don't impress me much So you got the brains, it, got the head, the t touch Now don't get me wrong, yeah I think you're alright But that will k e e p me w a r m in the middle of the night That don't impress me much Okay, so y o u r Brad Pitt. That don't impress me. a car that don't i m p r a c e me don't impress me エノマンハエノバーロ You don't have to worry, cause baby, that's... El amor, ¿eh? las canciones que hablan de amor. Bueno, hoy también hablamos de amor, pero tal vez de desencantos, ¿eh? porque queríamos que nos contaras cuál ha sido aquella trola que te ha colado tu pareja en alguna ocasión. Y hemos oído casos espeluznantes. Ha sido bastante divertida la tarde. ¿eh? Va, pero todavía nos queda este último bloque en el que vamos a invitar a nuestra amiga Milagros desde Tenerife. Hola, chicos. Hola. Mi nombre es Milagro. Hola, Llamo Milagros. Yo hablo desde Tenerife, Sur, Los Cristianos. Muy bien. Y lo más surrealista, bueno, un día que viene y me dice que estaba con un amigo en el coche del amigo. Sí. Y de repente casi chocan.、Uy. y los del otro coche les persiguen, les echan unos tiros, y las gomas del coche saltan un montón de chispas. Y el otro coche les adelanta, y choca, y vuelca. Pero ellos. Pero muero. Siguieron perfectamente. Ay, Dios, ay, Dios. A ver, eso no es un cuento, ¿eh? es una película y se llama Fast and Furious. <ríe> Joaquín desde Sevilla. Buenas tardes. Hola. El mayor cuento que me contó mi ex pareja, ¿Sí? porque lo fue desde ese mismo momento, fue que ya estaba cansada de relaciones, que ya se estaba agobiando, que no se veía、eh, con, con ganas de tener otra relación y a la semana empezó con mi mejor amigo. Así que ese fue el cuento. <risa> más cuento que Calleja. Un abrazo. Bueno, este es el popular No Eres Tú, Soy Yo, que es un clásico entre los cuentos, encuadernado en tapa dura y traducido a más idiomas que el Quijote. <risa> <risa> bueno, y ahora prepárate porque te lanzo tres temazos en línea estupendos: como son Lifted de los ex camareros y ahora artistas Lighthouse Family, Enola Gay de OMD y además Love the Way You Lie. Suena ya Rihanna. Este este va a ser con el que nos vamos a despedir. Que nos hemos colado un poquito, ¿eh? No pasa nada. Estamos en directo. Esto es b l a k e y Con Ricky García. On the first page of a story, the future seemed so bright. t h e this thing turned out so evil. I don't know why. Surprised, even angels have their wicked schemes, and you take that to new extremes. But you love. Siempre fresca, ¡Toma! divertida. Los o c h Esto n t a e es que e s Minutos y alcanzamos las ocho, las s i en t e e Canarias. Momento de pulsar el botón del teletransporte. Nos vamos hasta la playa de Onda Reta, r sí, la playa de la Concha, la ciudad de la Basílica de Santa María, de la Catedral del Buen Pastor. ¿Más pistas? Venga, el peine del viento de Eduardo Chillida. Por supuesto, nos vamos hasta San Sebastián. Ahí está nuestra amiga Noemi, que se va a llevar un fantástico altavoz con los amigos de e n e r g y s y s t e m Y un beso, y un saludo. Para todos los que nos sintonizáis desde la 91.5. Nos vamos, Leo Garriga, Jorge Quiroga, Víctor Álvarez. Y un servidor, yo soy Ricky García. Te dejo con la mejor compañía del mundo, la de Kiss FM. Hasta mañana. US e し。Sí